El primer día. Conducción Claudio García de Rivas y Paula Dayana Marrón. Locución Gessero Ventura. Operación técnica Aníbal Gessero. El primer día. Hola Paulita, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué... Muy bien, qué calor. Qué barbaridad. Bueno, por lo menos Está hoy hay subte. Está pesada Por lo menos hay subte. Por lo menos hay subte, sí. Yo, este, yo le pregunté al hombre si iba a haber subte todo el día. <risa> Ahora hay que preguntar en qué horario vamos a tener subte, trenes... Claro, me dijo que todo el día, que no me preocupe Que no te preocupes Así que bueno Bueno, que, que no haya ningún accidente, corten el servicio Que todo ande, que todo ande bien que por el rato, viernes, Que bien viernes, el último día de la semana El la semana, la gente quiere volver a casa en paz, tranquilos qué y, poco en fin, pedimos, no pedimos mucho No pedimos mucho Bueno, hoy... Tenemos un invitado muy especial Muy especial es A ver, ¿me lo querés presentar, Paula? Te lo presento, estamos con Albino del Carmen Saldivia Él es maratonista y deportista argentino En 1964 fue subcampeón de los 10.000 metros y tercero en 5.000 metros En 1965 en Mardec y Plata se ubicó entre los 30 primeros de una competencia internacional que organizó el gráfico Y también jugó al fútbol para Comodoro Rivadavia e integró el seleccionado de esa localidad y los conjuntos de Oester Junior y Florentino amei de Bahía Blanca. ¿Qué tal Albino? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Pablito. ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? mira mm, mirá, este, pensaba yo, ¿no? Que digamos que mi carrera deport de, deportiva sería, un antes y después de Claudio. Y Paula, porque no. sí, honestamente, usted sabe que eh, me cambió bastante la vida esto estos estos días, estos momentos que estoy pasando eh, gracias a Claudio, a, a mi hija Gabriela, ¿no? Que este pues, sí, hicieron están haciendo algo que yo ya tenía había rinconadito guardado, ¿no? En un rinconcito de, de lo, de lo, ...lo poco que habré hecho deportivamente... ...y lo sacó a flote... Y, ...y entonces parece que a mí también me levantó... ¿no? ...por eso estoy bueno, agradecido... don Albino, no es difícil sacar a flote algo... ...cuando alguien hizo algo... ...y usted hizo mucho... ...primero vamos a recordar que don Albino tiene... ...73 años, sí. sigue corriendo... ...es maratonista... Eh, ...yo comentaba con amigos el otro día... ...que si usted fuera tenista... Eh, ...sería un Vilas... ...porque realmente ha trabajado, ha trabajado muchísimo... Este ha jugado al fútbol. Sí, dos cosas, ¿no? Sí, no y salía fútbol. del fútbol iba, pero vamos a charlar Ivas y se se mandaba una carrera y estaría <risa> clasificado, estaría primero. Así que pero vamos a charlar de todo esto. Vamos a decir que está acompañado de de Norma, su, su esposa, de su hermano Rubén. ¿Qué tal Rubén? De Mendoza. Sí, de Mendoza, radicado hace 27 años. 27 años, se puede decir que no es, me Comodoro. es medio como Es medio mendocino. ¿Y también pero... deportista? si, sí, también juega al fulbo. La, jugué, llegaron eh, Estaban contando que llegaron a jugar al fútbol los cinco hermanos En la, en la ofensiva, ¿no? Sí, sí. En la ofensiva. Eso bueno, no pasó en ningún lado van a, no, no, no pasó en ningún lado después, Y mmm, vino con su señora esposa Ay, mi hija, Sí, María María, bueno, y también está Gabriela, la hija Hola, Gabriela Hola Hoy tenemos un estudio completo Tenemos el estudio completo, tenemos que traer sillas Para recibir a esta hermosa familia de deportistas eh, Albino ¿Qué, puede, ¿Qué podemos contar lo más destacado, que lo, lo, lo que más recuerda lo de, de toda esta carrera esta larga carrera deportiva? Así, alguna de las cosas que más le, le han llegado al corazón o que han sido desafíos más importantes. Bueno, no, como futbolista tengo muchísimos y como también como atleta, ¿no? Como corredor uh -huh. también mucho. Lo que primeramente lo que deja esto, lo que uno va dejando en el camino Recién ahora, gracias a vos Claudio, este estás en la ruta de gente que me conocía, que, uh -huh. entonces, que se da a conocer conmigo, ¿no? Uh -huh. este, y anécdotas y tantas, y me dejan, he tenido muchas satisfacciones, pero muchísimas satisfacciones. Uh -huh. ¿Alguna? Alguna es ju eh, jugar contra la selección nacional de fútbol. Ajá, ¿en ¿Qué, ¿dentro de qué cuadro? Jugué eh, inventando al seleccionado de Comodoro Rivaria, Ah, he seleccionado como Rosario contra la selección nacional. ¿Fue amistoso? No, no, no, un part... sí, un partido que era en eh, los 13 los 10 de diciembre en Comodoro Rivadavia, se es una fiesta muy importante, ¿no? el Día del Petróleo, entonces iban equipos, llevaban. Y en esa oportunidad tuve la suerte de ser titular y este jugué con el que entiende el fútbol se va a dar cuenta, Pinino más, eh, me ah. marcó este, Marzolini Marsolini Ah, Cubaba. jugó con jugadores sí, sí, importantes. Sí, sí, sí, sí, me marcó él. Y este, Hermindo Nega, eh, San Lorenzo Alarco. Entonces, me parece que lo máximo como futbolista fue eh, fue eso, ¿no? Y después la suerte de integrar la selección de Río Gallegos, de San Julián y de Comodoro de Davia, ¿no? Integré las tres selecciones. Fui a jugar a Chile muchas veces como futbolista. Y que después llegué a esos mismos lugares Y tuve la suerte de ganar eh, carreras generales como como atleta, ya grande, ya, ¿no? Uh -huh. Así que te tener un atleta reciente, ese ¿sí? ya en maratones y en carreras. Sí, seguro, eso. Eh, eh, eh, lo que pasa que este eh, lo mío fue medio medio medio al revés de otro atleta, por ejemplo, a los en el 64, como dijo Paula, yo salí de, su campeón argentino en 10.000 metros. 10 uh -huh. años después Cuando za un atleta dejó, yo salí campeón argentino en 5000 metros en Mar del Plata. Y y estaba teniendo usted. Amigo? Yo ahí ya tenía 38. 38 te, 37 años, 37. 37. Y, y al, en el fue en el 74 y en el 75 en el 75 salí campeón argentino en 10000 metros. O sea que 11 años después Se y, seguía superando. Y el campeonato argentino es donde, es donde entonces, se encuentran atleta más importante del país. Y era el único, digamos, fui el único campeón argentino con con 38 años y con cuatro hijos. Siempre so, gana un chico de 22 años, de 23 años, es campeón. 24 años. Y lo mío fue muy especial. Y además de especial. esto tenía que trabajar ah, o sí, se dedicaba sí. solamente al deporte. No, no, no, no. Eh, trabajé siempre, trabajé en YPF, pero es una cosa que... una preguntas que me había hecho este, Claudio la vez pasada, ¿qué se puede hacer por el deporte? Y eso es una de las cosas que uno que uno tiene en mente. este Yo trabajaba en YPF y la hacía peor. todo, corría, jugaba la pelota. Entonces, gracias a una, una pequeña ayuda de la, de la Federación Atlética de Comodoro, me consiguió un trabajo Trabajé en el lección militar como en educación física Y enseñaba, daba clase de atletismo En, en la municipalidad En deporte Entonces me acomodaron para que yo me pueda entrenar se claro. acomodaron los horarios Los horarios Entonces, entonces Yo de, de haber hecho unas marcas Mediocres Llegué a hacer, me pusieron un entrenador Antonio Sebastián Pocoy, una gran figura Que fue una gran figura este Y salí campeón Entonces quiere decir que Tengo a tantos amigos atletas que han quedado en el camino que quiere decir se si han hecho muy buenos tiempos, buenos papeles, quiere decir que con buenos sponsors, con buenos apoyos, claro. se si hubiera llegado a mejorar un 30% de las marcas que han hecho atléticamente que pueden llegar a servir para un sudamericano en la Argentina, pero nunca ni para un panamericano ni un mundial. No, no no sirve. Entonces creo que faltaría eso, un gran apoyo a, a grandes atletas, porque hay un material humano muy importante acá. Vos fíjate, vos fíjate Paula que la ayuda que le dieron fue un trabajo. Sí, es ¿No? lo único que le ayudó. Es lo único, lo, o sea, él tenía la posibilidad de trabajar y después de entrenar. Y después la familia. Sí, así claro. ¿Usted tiene? Eh, usted tenía cuatro cuatro, cuatro chicos son lo, lo tengo en alguna foto este que me alcanzó la familia eh, está en alguna foto con con alguno de los chiquitos en brazos cuando era cuando ah. era jugador de fútbol, ¿no? Estaba ah, sí. paseando ahí sí. estaba con alguno de los chiquitos en brazos. Sí. Así seguro. que hacía de papá, de esposo, sí, sí, de sí. trabajador y aparte de atleta. Sí, exactamente, exactamente. Uh -huh. O sea que bueno, eh, ¿te parece Paula vamos a un pequeño corte un y corte. seguimos hablando con Alvin y con su familia? El primer día AM1010 Onda Latina Podrá volver a escuchar nuestros programas en eldiaprimero.blogspot.com Contáctese con la producción a los teléfonos 4372-2841 y 4372-3061 4372-3061 o escríbanos al correoelectronicoelprimerdia@gmail.com pewin sistemas creador del sistema 9041 delegue la carga administrativa servicios informáticos para administradores y consorciistas sueldos expensas cargas sociales declaraciones juradas libros de sueldos asesoramiento calidad láser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 El primer día. Bueno, Paula, acá estamos con este Albino, Minio le decían, ¿no? Sí, eh, bien. Y también y le decían el Correcaminos, le... ¿no? Ah, sí, por eso puesto, sí. Ah, sí, sí. sí hay, de... hay una hay una, este, hay una nota muy linda en donde lo llaman el Correcaminos. Y bueno, usted le dicen Maita, Maita, Maita. Este, y Rubén eh, jugaban los hermanos juntos. Sí. ¿Y cómo era jugar con los hermanos? Porque los hermanos están para pelearse, para hacerse renegar, no, volverse no, a buscar. Hemos tenido nuestros chifrerios. Ah, sí, hemos tenido nuestros Teníamos uno, el hermano menor de medio leche hervida. Uh -huh. Pero muy buen jugador. Pero, pero eran, ¿se llevaban bien? Sí. ¿En las malas estaban siempre nosotros juntos? Nosotros siempre fuimos muy unidos. Muy unidos, ¿no? Sí. sí. ¿Y cómo era jugar, eh, jugar fútbol juntos? Y nosotros con Viño practicamos. Tenemos constancia que no creo que lo Lucían otros. Nosotros Ajá. terminamos el entrenamiento y, y nos quedamos y practicamos. Da inventar metas. Ajá. ¿Te acuerdas cuando nos corréo? los rivales. Aparte ya. somos rápidos los dos. O sea, nos llamaban las motonetas al lío. Ah, sí, las sí, motonetas sí. al lío. Sí. Claro, la... todos delanteros aparte. Claro, de eso, de no por la velocidad. Éramos sí. sí. rápido Porque yo corría 100 metros también. ¿Ah, sí? ¿También, sí. también, eh, ¿también participaba en carreras? Me comentar que compete mi hermano. Yo lo miro mucho, siempre. Eh, él cuando corría, como que le costaba arrancar, como se pone nervioso. Entonces, me acuerdo en un mundial, en 66 me parece, o en Chile, en Chile fue, ¿no? Sí. Cuando... Lo hicimos ir al, al estadio porque iba a haber un certamen de atletismo. Ajá. Entonces él dice, no, me no sé qué, bueno, vamos, digo. digo. si vos vas, yo corro sin metro. Yo, Ajá. Coraje mío, ¿no? claro. caradura único. Claro. bueno Y bueno, me, y entonces él agarró coraje y salió Ajá. segundo. Y hacía, hacía, claro, hacía poco, que había corrido. No, pero fue que terminé metro, mi quiniento. Mira en el estadio, fue en el A ah, 1500, 1500, Bueno, entonces, y a mí, bueno los y amigo, después me llamaban a mí y, y, "¿A dónde me metí yo, Digo, <risa> dije que iba a correr 100 m. Bueno. ¿Y la corrió toda la carrera? No, no, porque eran 100 m, ah, no. 100 velocidad? Era, yo, velocidad, o sea, velocidad. velocidad? algo rápido era. Y bueno, me pongo en la fila. Yo vi los aparatos que se ponían, esto eh, ah. eran las tetras. Los tapos. Preparados. Eh? Yo me agaché nomás, agaché, agaché <risa> la, y salí, salí tercero. Ah, ah bueno. bueno. Sí. No, no le fue mal. Sí. Claro. Y a, llegué, o sea, llegué a la final. Pero yo ya estaba contento porque ya había corrido. Ajá. Pero ¿qué pasa? Yo sabía que si yo me quedaba la, la otra, me iban a sacar 50 en los 100 metros, porque habían quedado los mejor Claro así que me fui <risa> sí, la, no o sea, la ¿Qué misión no, mía era que claro, era o sea, se anotó para que yo pueda a correr nos reíamos porque después no íbamos salir del estadio y me llamaban por los altos parlantes para, ¿para que corra Saldivia para, para, que, ¿sí? para, ¿Para la final era el negro también, me pero <risa> como no se animó a correr no, porque yo sabía que iba a salir <risa> <último>. <risa> no, y en ese tipo había un área era conocido en mi país y yo dije no, este me va a sacar <risa> O sea que los hermanos este se apoyaban entre ustedes, sí, se apoyaban. Sí, sí. Seguro, sea, seguro. O sea, trataban de ver cómo, cómo hacer para, para que todos todos y, salgan adelante, ¿no? Sí, tal vez así que mi hermano mayor, mi hermano mayor, este, eh, es, este, el fuerte de él era cantar. Le gustaba cantar, cantaba tango, cantó muy bien, cantaba, Ajá. sí, cantaba, ¿no? Entonces, este, y a mí, ustedes tenían ganas de correr una carrera, de, eh, una maratón ya? por la calle, entonces ¿qué? hicimos una apuesta, nos encontramos los hermanos y yo hicimos una apuesta y le digo mira, vos cantás en la radio, porque lo invitaban a cantar y no iba a cantar, vos cantás en la radio y yo corro una carrera, y vos sabés que él fue a cantar radio, yo corrí la carrera y yo nunca más dejé de correr, <risa> así que ¿Así me, medio con una apuesta, por se iban motivando entre eso, ustedes, eso, él para que yo corra como hizo con Maíta los 1500 metros, pero eso fue en pista, los de Marita, fue en pista, esto fue una carrera, y la primera carrera me vira, ¿no? Y ¿Esto te... fue carrera de cuánto? cuando era, Eran 5 que... ¿Sí? kilómetro era. era ah, kilómetros, era, de Correa Daria al Estadio YPF, ah. alguien que da una vuelta en la pista, y entonces este, este tuve la suerte de entrar segundo, nunca me había corrido, entré segundo, me dio un uh -huh. premio y me motivó mucho, uh -huh. ¿viste? Así que bueno, ahí empecé, empezó uh -huh. todo el asunto de la... Y, este, Miño sigue corriendo. Seguro, sí, sí. Sigue corriendo. Sí. Cuénteme un poquito, ¿cómo es la experiencia ahora? ¿73 años corriendo? ¿Qué, qué distancias corre? ¿Cómo lo siente? Y, y sí, ahora yo dejé de correr la maratón, por ejemplo. Los 42 kilómetros que los vendía. Corrí la última maratón... hace? Cuando... ¿Media maratón o de, menos? Media maratón, dependiendo de un km, la maratón, 42 kilómetros. Y después las carreras normales de 8 a 10 kilómetros. Ajá. ¿Eh? Y la última carrera de, de maratón la corrí cuando tenía 50 años. Cuando cumplí 50 años, para para este, eh, como un desafío a mí mismo, uh -huh. para tratar de bajar los 4 minutos por kilómetro, de hacer un récord de, de mi edad de 50 años, sí, y, y bueno, fue, me fue muy bien en La Pampa, hice buena marca, corrí bajo 4 minutos como quería yo, entonces dejé, nunca más corrí el amartón, pero las carreras este, de 8 o 10 kilómetros, sí. ¿Y se sigue entrenando? Sí, entreno todos los días. Ah, todos los sí, días. Sí, entreno en el garba. ¿Cómo Galatas? es su rutina? Todos los eh, días. Sí, todos los días. Eh, Bueno, me entré en el Garrahan En el, en el hospital sí. Garrahan ¿Hay un circuito ahí? Eso, eso, tiene 1.300 metros, Ajá. metros. Ajá. Es, eh, eh, Ahora me cuesta un poquito No es como antes en Comodoro Que tenía cerro, tenía playa Tenía tenía todo todo el escenario especial Para el maratonista uh -huh. ¿Viste? Lo que necesito es maratonista sí, Hay parte del oxígeno corre. Entonces acá me cuesta un poquito más Pero vos sabés que hay Hay muy buenos atletas ...grandes... ¿Acá en Capitán? Eh, no, estoy hablando del país... Ajá... Entrando en el país... ...en mi categoría... ...que, viene encontramos en todas las carreras... ...entonces para poder estar... ...ahí en la conversación entre los tres primeros... tiene que entrenar... ...tenés que entrenar... Sí. Claro. Tenés que ...y así que yo hago de... de 10, 12 kilómetros diario... ¿Así empieza el día o así termina? No, así empieza... Ajá... ...y después a la... ...a la, a la tarde salgo con Norma... ...con mi, mi gran compañera... ...mi... ...mi motivación... ...es la que que reflflotó todo también mis mis recuerdos mejor dicho lo que lo organizó eso entonces Ajá. te salimos a caminar todas las tardes así que para mí es como un, un refuerzo sí. y este pero la rutina corro todos los todo días no al llegar a ese 13 kilómetros o 10 kilómetros sino que Está está estipulado este día velocidad, otro día media distancia, otro día fondo. Cositas así. Más o menos más o menos organizado. O sea, se hace como una especie de, de rutina variada en toda la semana. Exactamente. Que para ir cubriendo diferentes áreas. Y para y para tal siempre estar preparado para un fin de semana. Porque ah. por ahí te hay una carrerita en cualquier pueblito para él nos gusta ir, porque ahora ya veo como un hobby lo hago como no, antes no, porque antes yo, por ejemplo, tenía que representar al Chubú, tenía una obligación. Tenía que ganar, tenía que andar bien. Yo venía acá, a la capital, y tenía que representar bien al Chubú. Taba mucha presión. Eh, presión, eso, presión. Y ahora no. Ahora salimos con Norma, salimos, viajamos, vamos al pueblito. Siempre tengo amigos en los pueblitos. Ajá. Eh, me invitan mucho también en los pueblos a correr. Y y este y lo, eh, es como una motivación para, para seguir para viajando, por ejemplo, a Comodoro, voy casi todos los años corre unas maratones muy importantes. Como en mi pueblo natal me encuentro me reencuentro con los grandes amigos que tengo allá. Ajá. Y este y es un motivo para vamos a Comodoro que voy a correr. Así que uh -huh. este, y gracias a eso he recorrido casi todo el país corriendo, ¿no? ¿Y están no, agrupados bien. los maratonistas? Eh, no ¿tanto? tanto como tendría que estar. No tanto como es este eh digamos Está demasiado a Demasiado a Mateo. Sí, fue un falta... deporte que se que nunca recibió un incentivo para los que lo hacen. Exactamente, para... falta un, un un empujoncito, digamos, del gobierno, de alguien, un empujoncito uh -huh. más. Que justamente ahora escuché la estaba escuchando en un noticioso que parece que va a entrar a diputados una a entrar una, un proyecto, un proyecto. Sí. Y justo lo habíamos hablado con Claudio, es un proyecto como para que haya más presupuesto para el atletismo, para poder llegar a hacer marcas que se, se acerquen a las marcas mundiales, para poder ir a un mundial o, o digamos, un Panamericano, porque no tenemos nada ahora. Claro. Entonces parece que va a entrar ese proyecto. Claro, el tema es que la gente no se puede dedicar a ese deporte porque no no puede dejar de trabajar y no puede entrenarse. Exactamente, Pablo, si hubiera si eh, los eh, conocidos, amigos que tengo que de muy buena muy, muy, digamos, muy, gentes, grandes corredores, uh -huh. pero muy buenos corredores, que por falta de apoyo queda quedaron ahí nomás en el anonimato. Gente, pero le, le estoy hablando de muy dotados para correr. Y requiere mucha disciplina este deporte. Exactamente, también. sí, claro, mucho sacrificio. Este, no es cuestión de, uno dice, me pongo las zapatillas, hoy corro. No, no en la aerobista que existe uh -huh. ahora mucha aerobista en Palermo sí pero el que corre no porque tiene que tener vitamina tiene que toda vitamina ciertos eh, alimentos seleccionados no, cuídate porque uno ya no se cuida pero come cosas sanas o sea que necesitas mmm, apoyo económico uh -huh. no, para mí no yo ya o sea, estoy bien yo estoy bien porque yo lo hago por hobby pero hay gente jovencitos que empiezan, tengo amigos que se han tenido que ir a España, porque en España sí, en España está profesionalizado. me dan ayuda. Sí, sí. Tengo amigos que han ido allá, porque acá no... están en su pueblito allá y bastante, digamos... No los reconoce Indigente, bastante indigencia, digamos. Ah, indigencia. Sí, bastante ind hay indigencia, ¿eh? Muchos hermanos, y por eso nació uno que tiene esa aptitud para correr, pero ahí no más quedan, porque si no estás alimentado, uh -huh. cuando soy chico después te cuesta mucho. Así que te faltaría un poquito más de, de aglomeración, como decía Paula, que se aglomeren más los... los que eh, se agrupen o se federen de alguna manera y puedan intercambiar... Ah, sí, eh, hay... ...información, puedan inclusive reclamar algún tipo de subsidio, canalizarlo... Seguro, pero usted sabe que, este justamente comentaba con Norma yo, en la casa, eh, pensando que iba a venir a esta entrevista con ustedes, ¿no? Ajá. Que eh, lo que más falta en este momento, ¿no? lo que más falta en este momento es entrenadores, entrenadores, ah. uno de los mejores entrenadores que hubieron acá, uno de los últimos, que cumplió 90 años, un gran un gran entrenador que sacó los mejores eh, atletas de, de, de, de acá, Antonio Silio hizo marca a nivel mundial, eh, Manolo Rivera que era de Gimnasia Grima, yo tuve la suerte de correr para Gimnasia Grima, corrí como tres años. Uh -huh con él este este no tenemos no tenemos alguien que y es fundamental para el atleta tener la guía completamente ¿no? acá lo, lo atleta, salen atletas buenos sí. pero se entrena por su cuenta, va a pero no se tenés que ten, tenés que tener un equipo de, de doctores, de un nutricionista, tenés que tener un buen entrenador que te toque cómo te toma los tiempos. Hay un factor, un montón de cosas que acá tenemos escenario, cenar, escenario uh -huh. donde ¿Qué? donde ¿Qué? Son está? las siglas de que se acuerdan del eh, el centro el centro entrenamiento, entrenamiento de alta, alto rendimiento. Ah, centro de entrenamiento de alto rendimiento. Pero no hay no hay no hay apoyo, no, no falta, falta más. Y, y aparte no deben ser cosas que se necesita tanto dinero, ¿no? Poner un entrenador, poner este a lo mejor este algún subsidio para que la persona pueda Exactamente. pueda este tener algún desa económico como para pueda concentrarse por lo menos en lo que tiene que hacer o brindarle un trabajo a lo mejor en algún trabajo dentro del estado claro. o algo que les permita este eh, despreocuparse a de la parte económica sí. como para poder entre seguro ¿no? porque es simple es más brindarle un trabajo a lo mejor es mejor que dar seguro jugadores. seguro pero incluso se le puede brindar un trabajo este enseñándole a otros o tratando claro. de, de, claro. de guiar de, de guiar claro. a otro no Con lo que ya aprendió, con lo que ya sabe. Exactamente. Pero, ¿Y? este... Pero falta eso, falta... ¿Y usted nunca se dedicó a entrenar? Porque, digamos, tiene todas las condiciones, y, tiene experiencia. Sí, eso cuando, cuando, cuando te comentaba que estaba en Corriba de Aves, que la federación me dio un trabajo. Ahí trabajaba en el estadio de IPF y, sí, te entrenaba chicos, este enseñaba fútbol y atletismo a la mañana uh -huh. estaba fútbol con los chicos los últimos campeonatos de vita que se hicieron uh -huh. en el 73 antes que caiga este antes que caiga el, sí. antes que caiga antes que caiga de los campeonatos uh -huh. de ahí de, de Santa Cruz, de Chubut uh -huh. ahí estuve a cargo de eso, de, con los chicos eh, y después de grande ya no, no podía porque es simple, si vos querés ser un buen atleta, no tenés que trabajar. Si trabajás mucho, tenés que entrenar muy poco. Tenés claro. que trabajar muy poco para entrenar mucho. Pero un trabajo de seis horas un buen atleta lo ¿no puede tener? Sí, sí, sí, ah. pero tiene que estar bien renumerado, porque ya te digo, eh, hay gastos, hay muchos gastos. Claro, claro. Pero ah, que es como como vos, Claudio, se puede... Te, no es tanto. No es tanto, ah, está, no, no. La parte Aparte, claro. tengamos en cuenta que Europa, Estados Unidos y los países del primer mundo, eh, Rusia, eh, a sus atletas les han dado prácticamente todo para que traigan medallas de oro sí. y de plata eh, Son a su país. ¿no? Son deportes muy considerados, aparte. muy considerados. Vamos a hacer un, un breve Una corte pequeñita. y enseguida vamos. volvemos.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 El primer día Bueno, acá estamos en el primer día En el tercer bloque del primer día eh, Miño, usted me contaba eh, Se había encontrado con una persona en Brasil eh, Con respecto a este tema de La ayuda hacia el atleta, hacia el corredor, ¿no? Sí, este, tuve la suerte de ir a correr eh, la, la San Silvestre Y me amigo de un... ¿Qué, ¿Qué es la San Silvestre? ¿Una maratón? Sí, una maratón muy importante que se hace en Brasil. Ajá. El, Ajá. Se corre el 31 a la noche. Se pasa, ¿El eh, 31 eso. de diciembre? Eso. Es, ¿No una, es una fiesta. Sí, Ajá. sí, sí. Es una fiesta impresionante. Es una, es una manera de festejar el año nuevo, ¿eh? Y se encuentran los mejores del mundo. Ajá. Todos los años. Los mejores del mundo. Ajá. este que entre Si tenemos la, la suerte, la alegría de tener entre nosotros argentinos... Eh, fue el único que la ganó tres veces seguidas esa maratón, Osvaldo Suárez un gran atleta, muy para bien, la gente bien. que entiende atletismo es palabras mayores la ganó tres veces seguidas esa carrera muy bueno bien. y me encontré con un, mis amigo de un, un, un belga uh -huh. una gran persona, campeón mundial de 3000 metros con obstáculos uh -huh. es una carrera que se hace en la pista, que pone obstáculos eh, agua, hay que saltar ¿no? entonces eh, me contaba que que este que él era muy humilde era muy humilde, entonces, eh, con grandes dotes para correr, eh, lo agarró el regimiento, lo le dio un cargo, un cargo, un puesto en el regimiento, le dio una casita y le, le puso una pista atletismo, dice, me pusiera una pista atletismo con, con obstáculos, con todo, para que yo practique. en Bélgica? En Bélgica. Ah, ¿Y Y dice, el riesgo que no lo bate, todavía no lo bate, no lo bate nadie récord mundial entre mil obstáculos Gastón castón para el que tiene atletismo es palabra mayores entonces este eh, eso te da la pauta de, de lo que es cómo se puede apoyar a un atleta no que o sea, eso acá no, no, no sucede. la conciencia aparte eh, este, eh, uno digo se siente argentino generalmente cuando argentina juega un mundial pero cuando argentina Ajá. está compitiendo este en una maratona está compitiendo con otra está bien, ¿no? Es el orgullo de que un argentino lo esté haciendo y la necesidad o el gusto de apoyarlo, ¿no? El, el argentino es por sí fanático. Y vos me contabas sí. este ah, Rubén, me contabas sí. que ¿cuál era tu mirada sobre esto? ¿Por qué por qué el atletismo por el atletismo no se lo ayuda tanto? Porque todos eh, yo pienso que los padres se vuelcan al fútbol. para el fútbol, ¿no? Sí. Hay una en general uno tiene como esa idea de que los padres Todos los padres, padres piensan que, van... eh, que tienen al lado Maradona, Claro, un, no solo en el fútbol sino Messi. en el negocio. El eh. Claro, el negocio eh, es lo que da la plata hoy en uh -huh. día. Es escalofriante lo que cobran. Uh -huh. y, si es un varón para el fútbol y si es una mujer uh -huh. para modelo en eh, bueno, es, televisión. Eh, seguro. Eh, yo lo, lo, lo, lo, vi, lo vivo viendo en Mendoza. Porque yo por ahí paso, cuando voy a la, a la ciudad, yo vivo en Carradilla, alejado del... Pero, o son 15 minutos. Uh -huh. Los chiquitos, 5, 6 años, 100 chiquitos en Godel Cruz, que está ahora en primera. Sí. ¿Cómo ya lo empiezan a hacer practicar? Uh -huh. Ahora, ¿por qué no hay de eso en, en atletismo? Y los hermanos Saldivia, ¿qué piensan? Eh, eh, ¿Esta forma de, de agarrar un chico chiquito y de tanta presión, ¿le hace bien al chico, le hace bien al deporte o no es tan importante? y sí, Yo estuve siete años en Mendoza, en una escuela de fútbol. Eh, conocido el, el, el que escucha debe saber, el, el, el arquero argentino junior de Torrico. Ajá. Bueno, yo con el padre estuve en una escuelita siete años. Ajá. Hicimos un campeonato mundial en Mendoza, salimos sus campeones. Ah. Y ahí jugaba mi hijo, el mar, ¿no? Sí. Salí sí. goleador. Le sí, sí. Salí goleador. Era bastante bueno. Pero, ¿qué pasa? Aires, bueno. <risa> eh... Por eso te digo yo, eh... Pero nosotros... A honor, ¿eh? A mí nadie me dio... A nunca, don honor en todo. A honor... Para ayudar a los chicos Ajá. que están en la calle. Ajá y primeramente nos enseñamos a ser buenas personas ah. que se porta mal y ¿cuántos chicos teníamos? empezamos con 70 chicos y después dejamos porque después ya el hijo de estos ricos se fue a Buenos Aires claro. y, y bueno esas cosas le... que tiene la vida ya, ¿no? que que ya, a veces ya, los no caminos se, se van separando y como uno no cobra uh -huh. claro, claro. Entonces, no hace bueno, el lo que puede claro Bueno, podés ponerle tu bolsillo para... Y, que, y por ahí lo vean, ¿qué te pasa? No, que me, no tengo zapatilla y, que, y no, que no comí. Y Venían algo. chicos sin comer también. Y vos, vos, te, vos, te, vos te crees que sí. hay mucha gente así que hace eso, no. Ah. Hoy sí. Y cuando sí. vos enseñabas, cuando vos entrenabas también eh, a Donores me... Este, al... no, no, no, yo estaba en la, en la Municipalidad, meto un trabajo. O sea, de la Sí, después, sí ¿Y sí, venían sí. también los chicos sin zapatillas? ¿Venían sin comer? y Sí. como Comodoro, gente siempre humilde. Humilde. Sí. Sí. sí, sí, sí. Y mirá, eh, hasta, hasta yo mismo ponía con papero, viste, la zapatillas, hoy día hay unas zapatillas que te hacen correr solo. Sí, y sí, claro. ¿Y, claro, ¿y por qué corres y, ahora? Eh, claro. Y este... Miño, ¿con qué corres ahora? No? ¿Seguís con Pampero? Ah, no, ¿se puede la marca? No. Sí, de sí no, no pasa nada. Ah, no, Después lo... le pasamos la factura a la marca. No, tengo una, Dufour, una zapatilla Dufour, que es una, una marca muy buena. Son buenas para correr? Muy buenas zapatillas para correr, sí. Ajá. Muy buenas, muy buenas. Muy libanitas, piensan, 100 gramos las zapatillas. Y antiguamente no, corremos con flecha Ajá. ¿Viste? Es otra cosa. Claro. Pero allá en Comodoro, sí, mucha gente... Es importante sí. también el talón, ¿no? Sí, seguro. Que no golpee sí, mucho porque en la ma, espalda. Claro, más se corre con más más se corre en punta de pie que en talón casi poco la ah, ¿sí? cosa. Sí, sí. Ajá. Si sí, te acostumbras. Porque se corre con clavos, ¿viste? Hasta, hasta los 10.000 metros puedes correr con clavos. Clavos se invisten en la planta. Sí. Claro, para clavos, que se agarre en, bien al suelo. Para que agarre bien el suelo. Entonces te, te acostumbras a correr en punta de pie. El talón lo usas muy poquito y nada. Claro. Así que claro. ten este Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte, corte. Y entramos en el último bloque con este, los hermanos Saldivia ¿Eh? Futbolistas ¿Cuántos hermanos para... son? Me quedó la... Sí, éramos siete ah, Siete hermanos Uno falleció Y Ajá. después una hermana falleció Ajá. Así que bueno. Quedan cinco hermanos Bueno Bueno, hacemos un breve corte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 El primer día. Bueno, bueno, Paulita, estamos en el último bloque del primer día. En el último bloque. En el último bloque. Bueno, recién Alvino nos estaba contando, en realidad le preguntábamos eh, si le podría aconsejar una rutina a la gente mayor o que quisiera caminar, correr, ¿cómo el, ¿qué le aconsejaría? Eh, es una... Es, es, es una gran ventaja, una gran ventaja para la gente grande este entrenar. Entrenar aunque no sea para competir. Pero pero por lo menos este caminar correr, porque... caminar y, y si puedes correr mejor, si puedes correr un poquito aunque sea un trote, hacer un trotecito, 7 minutos el kilómetro más o menos, es, este es bastante saludable y y te ayuda mucho a vos, te ayuda mucho, mucho, entonces te, eh, lo que necesita ahora la gente grande que no es como antes cuando uno era más joven, es que necesita más recuperación, eh, por ejemplo en un tiempo yo me entrenaba dos y hasta tres veces por día, dos hasta tres veces por día en tiempo que andaba bien, de 15 y hacía de 15 a 25 kilómetros diarios, diario, Y al otro día otra vez y así. Ahora no ahora se necesita más descanso. Entonces la gente grande este eh, tiene que entrenar, pero tiene que descansar bastante, alimentarse bien, tomar mucho líquido. ¿Qué tipo de, de alimentación le recomienda, Albino? Y todo lo todo lo que es lo que es fruta, lo que es verdura. Fruta, verdura, carnes carne, poco y nada. Pastas. Poco y nada. Pasta, pescado sí. sí, pescado sí, sí. Pescado, eh. pollo. Sí, también, pollo también. ¿Pollo sin piel blanca? o con piel? O no, no, no sin piel. Sin piel eh, sí, lo posible, sí, ¿no? es mejor, es eh, mejor. Eh, ¿Leche? Sí, sí, sí leche, yogurto, todo. ¿Lacios? Sí, sí. sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cantidad de comida? ¿Mucha comida, poca? Y lo, le, lo, lo más importante es este no comer, por ejemplo, eh, las dos comidas, almuerzo y cena, mucho, sino que cinco o seis veces picar. Ajá. Ah, comer ¿viste? moderadamente entonces, eh, durante todo el día. Claro, entonces está más, está más predispuesto así a entrenar. Ajá. Uh -huh. Ah. El cuerpo está más liviano Exactamente si El vos... cuerpo está más liviano almor... llanito, Y tomar mucho líquido, ¿no? Sí, no líquido. Pero... sí, sí, sí, agua En el momento de empezar a entrenar ¿eh? ¿Qué, cómo, conviene, ¿Cómo conviene empezar antes del entrenamiento? ¿Qué conviene hacer antes del entrenamiento? ¿Conviene elongar? Sí, sí, sí, seguro. ¿Qué hace usted por ejemplo? Sí, sí, elongar, elongar. Un pequeño un, elongación. El elongar. elongar. Ah. Después un pequeño trotecito. No no meterse la sí, sí, cabeza seguro. en en alto rendimiento, en hacer cosas. No, no, no. Eso. ¿Qué le, eh. qué, ¿Qué le parece que es bueno? Y porque el cuerpo es sabio, o sea que vos largas a correr despacito y solito, solo, solo, claro, a medida que te vas sintiendo, momento. te va el cuerpo te pide correr un sí poquito más, ¿no? ¿viste? Entonces, este tiene que tener la aplicación de, de conocer el límite más o menos, menos, menos, porque te pueden tú llamar, ¿viste? Y si hay, hay mucha gente que se siente bien porque te corren a base de fuerza, no de entrenamiento. Ah, el tema es la constancia. Exactamente. Un más. Eso, nosotros, por ejemplo, el caso del que corre no no tiene tanta fuerza corre por el entrenamiento que tiene la persona que, que es grande, fuerte capaz que corre de entrada mucho mucho capaz que corre pero es, corre por la fuerza, no por el entrenamiento que tiene y capaz que al otro día voy en cama o por dos días no corre más o tres días Entiendo. entonces te, hay que tener precauciones eh, bien alimentado después de correr, después de entrenar que conviene hacer? si, sí, seguir, antes y después del entrenamiento el elongar hacer elongación. Sí, sí, sí, ¿No? claro. por ejemplo, parar de golpe de entrenar, o sea, estar corriendo y después de decir, "Ay, no doy más", ah, no, tirarse no, ahí no, a descansar. No, no, no. no. ¿Y que ir parando despacito, eso. dándole el tiempo al corazón que se vaya adaptando, eso. se vaya regularizando. Eso. Y ¿Qué? ¿qué conviene más, correr de mañana o de noche? Porque, digamos, la sí. gente corre o a la mañana temprano o uno ve a las 8 de la noche que salen a correr. Claro, claro. Si te, según la posibilidad de cada uno. Uh -huh. ¿viste? El, según el trabajo que tengas. El, la gente grande, por ejemplo, si es jubilado como uno, que puede correr mañana y tarde, ¿viste? Eh, es saludable a la mañana. A la mañana sí, es mejor. Es más saludable. El cuerpo no está tan predispuesto, guarda, eh? para, para entrenar, porque estás todavía, ¿viste? Este, medio adormecido. Sí, pero a la tarde ya estás con toda la fuerza, corres un poquitito más. Pero, este... Es constancia, es constancia, nada uh -huh. tener la precaución esa de decir, bueno, alimentarte bien, claro. y entonces... ¿Dormir este, bien? Sí, sí, sí. sí. No, uno, gracias a Dios, no tiene problemas para dormir, para comer, nada de nada. Rubén, este ¿una llamada tenemos? A ver, no, ¿me te voy a pedir? Ah, no, no hay, no hay, no hay. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mirá, te estoy llamando de Trelew, Chubut. Sí. mira quisiera hablar, por favor, con Viño Saldivio. Me estaban comentando que está saliendo ahí por Radio Latina. Sí, sí, acá está... Bueno. Este, Viño, al lado mío. ¿Quién bueno. habla? Bueno, mira habla un, un compañero de, de fútbol de él, de, bueno, de de los de la década del 60. Y bueno, y el otro día, vía mail, este, bueno, me, me pude comunicar con un muchacho, bueno, con la página que él tiene... Y bueno, hace como 40, 40 y pico de años que no que no nos vemos y lo quería saludar. Bueno, mirá, te habla el Viño, chi, Ah, te... ¿qué sé? Viño. Así. <risa> ¿Cómo andás, Viño acá, querido mío? Estoy acá con Maíta. ¿Cómo eh no me diga, mirá, sí. desgraciado, mirá, te estoy viendo en una foto. Ah. Viño, te estoy viendo en una foto del oeste del 70. Mirá vos, estás vos de Toto Amado, el, el, Chichín, eh eh Amado, Chichín. Paleta Villarríel y Maíta, mirá vos. Mirá vos arriba Fera Ferreira, el Castro, uh, Caíta Martínez, Álvaro, el Tiene, ¿qué paso? ¿Qué qué paz? Cómo anda, vino? Ya, yo te digo que eh muy, pero muy bien, pero bueno. más bien de, sí. de escucharte a vos bueno, de, vale. de saber, viste de, de que de, y, y esta posibilidad que ya te dije que me da Claudio y, sí, y Paula sí. de, de, de poder de expandirse un poquito, viste entonces seguro. eso para, bueno. para mí no se ve no se ve la, la alegría, la motivación bueno, que es, bueno. vos te, vos te acordás la fisonomía ¿te acordás de mí? te acordás sí. pelo largo, yo usaba que buscaba el Saavedra si, sí. nos acordamos como ahí estábamos acordando sí, de eso sí. Claro. Sí, sí, sí, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de él Sí, sí, Mirá, sí. bueno, Viño, no, vos sé que bajo bajo tu, bueno, eh, veo tus fotos también ahí, eh, digamos, en la página, y sale una foto en donde vos decís selección de Bahía Blanca y selección de cómo río Davia. Ah. Entonces, sí, la de selección de Bahía Blanca es el 61, pero sale otra foto en donde nosotros estamos jugando en cancha de Racing de Trelew. Con la selección de Comodoro, ¿te acordás? Aquella selección que manejaba Tablado, ¿te acordás? ¡Sí! Capitán Tablado, bueno, claro. eh, eh, bueno ahí salimos, eh, vos, vos salís al lado del Bocha Rodríguez, Pololo Pérez, sí. eh, está el Potro Ferreira, bueno, sí. el Potro, me dijeron que había fallecido, ¿viste? Ahí, está, no estaba Brita Paja, no. Claro, ¿te acordás? Estaba Pirulo, sí. Lorenzi que eso toda esa toda esa mafia. Ahí. ¿Qué bueno, va? pero nada, no, yo mira, no, te quería saludar porque me, me, realmente me emocionó, me emocionó mucho primero viendo la página y segundo que hace añazos que no te veo y cada vez que viene Nazario acá con los chicos de Radatili sí. a correr carreras y demás sí. y a Manquillo lo veo casi todos los días. Sí, guay. Y dale saludos. Bueno, dale dale saludos, eh pero segurísimo a, a Raimundo seguro, seguro y a Raimundo igual ah, claro, a Raimundo lo veo muy seguido viste que ellos bueno, agarraron ahora la, la, la, el la el presidente de la, la, la, de la Federación la, Atleti, la Confederación de Atletismo de sí, Chibú sí, viste sí. junto con asario bueno, entonces casi siempre lo veo y bueno, digo bueno, me voy a comunicar contigo para, bueno este por ahí si tengo algo eh, este libro yo no sé si vos lo tenés Pero es un libro que sacan sacar el diario patagónico y se llama Comodoro 70 y sale fotos de todas las instituciones, cómo se creó, la vida social de Comodoro Rivadavia, eh, digamos, y cómo se crearon los clubes. Y ahí, bueno, salen una foto, vos, oh, qué sé, so, el Choba. Sí, con no el Choba estuvimos trabajando hasta hace dos años juntos. No Acá, me digas. Claro, entre Leu quedó un, quedaron mucho como Dice, mira, mañana me reúno con el indio Nahuelpán, uh, con, uh, Lente, con el chico Eh, oh. Claro, vinieron a laburar acá ellos y Mirá, se quedaron, tenés, no? bueno, y yo igual, más vale, eh Viño, eh, de este, bueno y en, un, en ese Comodoro 70, vos sé que a mí me hacen una nota y sale una foto, entonces sale una foto, que estoy, eh, yo estoy corriendo, te estoy corriendo vos, más vale, <risa> <risa> <risa> voy con la pelota, por <risa> la vez, la saber, bueno y sale, sale el cerro atrás, vos jugando para Meguino y atrás, Sale la foto de Barrojo, ¿te acuerdas al Petitio sí, sí, Bueno, Petitio Barrojo atrás, se ve que te metí una pelota y yo te salgo corriendo. <risas> ¡Qué bala! Bueno, bueno, yo voy a ver si esa foto te la puedo te la puedo escanear y te la puedo mandar así pero bueno, por favor, sería una gran satisfacción bueno, bueno, dale, para mi bueno todo lo que pueda tener, porque yo estoy recopilando cosas mías también bueno vos eran, eh, yo tengo ahora casi 62 sí. Piño, Vos tenés 73, 73 y te estaba viendo la foto pero estás re bien <risa> sí, más o menos más o una menos. barbaridad, y bueno y Maíta cómo anda, bien? y Maíta acá está Maíta si sí, acá estoy ya. yo, si sí. está ahí bueno bueno sí. bueno dale muchos saludos a Maíta yo Yo mirá, yo lo que le digo a Claudio, en esa página que vos me mandes alguna... Yo te mando ahí el celular mío y el fijo. Y te mando a te mando también que vos me digas cuál es tu teléfono, eh, tu mail, o tu... alguno de tus niños, tus niñas que tenés ahí, así yo me comunico. Bueno. A un medio viejito como vos, pero dice, sí. eh, la informática todavía le hago. <risa> ah, muy bien. Y bueno, y acá tenemos un equipo ahí... De... De, de veterano, viste que allá rayalo entre los 68 a 60 bueno, sí. y bueno, estamos jugando acá en la en la, en la liga de veteranos de por acá, y todavía no, le seguimos dando ¿Vos estás entre Leu? Sí, yo estoy entre Leu. Pero mira, yo si sí llego a ir la crónica a correr, ¿viste? Bueno, con tantos años capaz que paso a verte, Pero quiero. por favor, por eso, por eso, yo mira, en las en las otras eh, conexiones que tenga con Claudio, yo te voy a dejar también mi domicilio, todo. Bueno, sí, con pero pero en serio estuvimos en Playa Unión el verano este verano porque vino con chicos a correr una, una corrida ah. y bueno y ahí estuvimos hablando todo ¿viste? bueno pero conéctense este, yo ya le di a niño le di el mail que vos me mandaste dale. para que ya queden en contacto directo ustedes bueno. y bueno y en alguna oportunidad que vos viajes o que niño este o, o mai te viajen para allá ya dale. se pueden encontrar ¿eh? bueno, bueno dale, muy dale. lindo el encuentro es ¿eh? muy bueno, linda bueno, la llamada y lo bueno, lo bueno, bueno. Y realmente, mirá, es un hablar con él porque fue un ícono, digamos así, eh, del deporte patagónico. Y fíjate, si hubiera la difusión que ahora hay durante los medios, Viño sería sí. Gardel, te podía asegurar. Sí, gracias, <risa> sí, gracias, bueno, gracias, bueno, bueno. gracias, gracias. Bueno, bueno, un abrazo, un abrazo por, fuerte, ¿eh? Bueno, un abrazo también para Maíta gracias. y este, tengan ustedes un buen Gracias, gracias. Chau. Gracias. Chau, chau. Bueno gente, se nos termina el, el, el programa termina el el con esta, con esta, con que, esta sorpresa el, el, el de la cual, este ¿sabés quién es la responsable que está allá? Tu hija Gabriela, este con todo el, el, el amor de, de una hija. Paula, nos tenemos que ir, que, tenemos ya que, que ya está máxima esperando para su programa y después hablemos programa de Programa hermoso, de cultura. de cultura, más un viernes que viene bien saber un poco qué hay. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, este los comprometemos ya para una próxima vez, a seguir charlando no? sobre deporte, sobre atletismo, sobre fútbol, y les deseamos lo mejor. Y Muchas gracias Claudia, un fin de semana gracias para a vos, todos. Ya, pa, gracias, semana. Semana. gracias a ustedes. El Podrá volver a escuchar nuestros programas en eldiaprimero.blogspot.com Condujeron Claudio García de Rivas y Paula Dayana marrón Y la locución Gezero Ventura Operación técnica Aníbal Aguero El primer Día